Cuando Dios me dio la oportunidad de ser papá y de tener a mi hija hermosa y mi princesa Juanita eh, fue inevitable amarla de la forma en la que la amo y no me explicaba cómo en algún momento yo podía amar a una persona o a otro hijo de la misma forma que estaba amando a Juanita Y mi esposa me decía, eh, vamos a tener otro bebé. Y yo por dentro decía, ¿Cómo, ¿cómo se hace para dividir el corazón y amar a otro hijo de otra forma? Pero ahí está Dios, porque Dios te da la capacidad de amar de una forma especial, única y grande a cada uno de tus hijos, a cada una de las personas que Dios pone a tu alrededor. Y cuando mi esposa quedó encinta y nació mi segundo hijo, Simón, desde el momento en que nació Simón, ha sido un conquistador y alguien que se ha metido en nuestro corazón de una forma inevitable. Esta canción es para ti, hijo. Mi valiente guerrero. En el milagro de un amor así tan bello, tan intenso y verdadero, tan gigante y tan tierra. No entendía que en la vida existiera amor tan puro, un cariño tan que se adueña de mi aliento que conquista sin mi mundo me estás enamorando con esta tu sonrisa me estás acostumbrando y no puedo evitarlo tenerte bien ser quitado Y no puedo negarte, y quiero confesarte que me has hecho tan tuyo y no existe un minuto que dejes de ser mío. Para mi valiente guerrero, mi hijo Simón. Reflejo en tus ojitos, en tu risa y en tus gestos. No podría ni negarte si te llevo aquí tan dentro. Amor verdadero, tu mi valiente guerrero, soy tu padre, mi pequeño, me estás enamorando, Con esa tu sonrisa, me estás acostumbrando y no puedo evitarlo tenerte bien cerca. Tu amor se ha hecho grande aunque eres tan pequeño quisiera ser tu bebé, tu amigo y compañero no miento es mi anhelo y si llegó a viejo la mano habrás de dar a mí los dos Y aunque pase el tiempo, lo nuestro es verdadero Sabes muchas veces nos evitamos decirle a nuestros hijos que les amamos y a veces por el afán de la vida el afán de nuestros trabajos los atropellamos con nuestra indiferencia y con solamente premiarlos con algún regalo o con algún detalle pero no hay mejor regalo, no hay mejor detalle Que mirarle a los ojos a tus hijos y decirles cuánto les amas Y enseñarles que son el tesoro de tu corazón Y tal vez tú hayas cometido errores como Padre Y tal vez Dios me dio la oportunidad de escribir esta canción No solamente para decirle a mi Simón que lo amo Que es un conquistador Que se metió en mi corazón de una forma especial Que sus ojitos, que su boca, su nariz Me recuerdan cuando yo era pequeño Me encanta cuando le dicen Ese es un mini Alex <ríe> Y quiero... Hacer algo que sé que tú vas a hacer con tus hijos Y es comprometerme a ser un ejemplo para ti A seguir a, a Jesús cada paso Para que tú al seguir mis pasos sigas los pasos de Jesús Ser una inspiración para tu vida Para que puedas servir un día a Dios de una forma especial Me comprometo a ser fiel a tu mamá Ser fiel a ti, a tu hermana A luchar por este hogar tan lindo En el cual tú haces parte Te bendigo Simón Eres un conquistador Eres un conquistador Simón Vas a ser grande Vas a ser grande Señor bendecimos a nuestros hijos Bendecimos ese tesoro que nos has dado Ese legado que nos has dado Perdónanos y en algún momento hemos abandonado nuestra responsabilidad como padres Y hemos ido tras tal vez otros tesoros para nosotros Pero hoy queremos darte gracias porque nuestro principal tesoro Aparte de que eres tú nuestro Señor es nuestra familia Y bendecimos nuestros hijos en esta noche de una forma especial Amén, Amén